Bueno, buenas tardes, una situación menor que alrededor de 12, 12 personas se instalaron ahí en la, en la ruta. Ante lo cual, ante la concurrencia personal de Carabineros, se dieron nada, simplemente eh, se refugiaron al interior de la, de la universidad. En este momento tengo un dispositivo en el lugar y no hay ninguna dificultad y problema con los estudiantes.